Bueno, como anunciábamos en la apertura, se estuvo desarrollando el lunes y martes dos nuevas audiencias por la causa CNU, por la asociación ilícita, a 11 imputados, eh, por lo que se conoció eh, la, la noche del 5 por 1 eh, en donde eh, la, la cabecilla de esta asociación ilícita se está acusando eh, a... De Gustavo de Marchi. Eh, pasaron una serie de, de testimonios, eh, el, si no me equivoco fue el último del martes, eh, el testimonio de Luis Rafaldi. Eh, estamos en comunicación telefónica con Luis. Luis, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maxi. ¿Cómo te va? Todo bien, ¿y vos? muy bien muy bien gracias eh, contame un, yo la verdad que no sé cuestiones jurídicas eh, qué es lo que puedes decir si puedes hablar tranquilamente ya después de haber declarado eh, y demás lo que no puedas decir me decís, no y se terminó no hay ningún problema eh, en principio preguntarte cómo eh, cómo fue el entrar a, a, a esa sala y encontrarte eh, con esos once imputados sentados sí. no, no no nunca mejor dicho a tu derecha sí, sí bien a la derecha pero en este momento atrás atrás exactamente <risa> este sí bueno eh, eh, bueno ustedes que describir situaciones emocionales es siempre muy muy difícil y ahí en, en un primer momento lo que se lo que se eh, exprime digamos de sí mismo es esto es una situación de emoción que de cualquier manera ya se en la en el prenuncio que vas a entrar ya se está viviendo no de tensión de pero después muy tranquilo. yo yo me sentí bien me sentí Eh, me sentí eh, con, con satisfecho de, de alguna manera de poder estar ahí y poder decir lo que hace tantos años que venimos este, sabiendo, pero que nunca pudimos expresarlos en una instancia como esta. ¿no? Luis, eh, ¿cómo te va? Bien. Te saluda Elio. Helio. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Eh, te quería preguntar, ¿vos eh, creías eh, durante estos años que iba a llegar este momento, siendo que de Marchi se había profugado, por ejemplo, no, uno de los de los reos? Bueno, sí, ahora ya hace varios años que estamos atrás de eso, con mucho más certeza, sobre todo a partir de, del 2005, cuando se anulan las leyes, y después del 2007, cuando casi todos los que hoy estamos yendo ya hicimos declaraciones en el juicio por la verdad y esta estaba eh, parte de esas declaraciones y parte de las vivencias nuestras tenían que ver con con los oh, con los hechos del 75 o sea previo a la dictadura militar ¿no? entonces sí creo que sí que hace por lo menos hace años que venimos este, sintiendo que, que esto es posible no siempre el... pero bueno eh, esto también tiene que ver con con los con los avatares políticos de, la, de las situaciones, ¿no?, de en general que vive Un país, un gobierno y tal, y que se avanza o no se avanza, o se permite o no se permite. Eh, Luis, igualmente la situación de CNU, y lo hemos hablado en otras oportunidades, era distinta. Estás un poco lejos, no te escucho bien, perdón. Eh, hola, ¿ahora me, me escuchas un poquito mejor? Sí, ahora. Sí. Eh, decía que la situación CNU, así como AAA, eh, tiene una connotación algo distinta a lo que son eh, las causas de lesa humanidad normales eh, de lo que fue el genocidio del 76, porque lo que hubo que hacer primero eh, es eh, probar la convivencia con el Estado, Eh, para considerar los delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Sí, sí, sí, esto eh, desde el punto de vista jurídico eh, el aporte que las comisiones internacionales, interamericanas y después el desarrollo que llegan a la conclusión de que, de, de que se tenga apoyo del Estado eh, son también consideradas causas de, de, de esta humanidad eh, sí, le dio una connotación inicial diferente eh, políticamente eh, sabemos que no que es prácticamente lo mismo, y además no es un fenómeno que no que nos sea exclusivo, sobre todo en Latinoamérica, este tipo de situaciones con con grupos parapoliciales, para estatales o paramilitares, como se les llame en determinado momento, siempre sucede lo mismo, se sabe que tienen apoyo, pero bueno, la cuestión era poder probarlo y definirlo como tal y entonces encargar las causas. Eso ha sido muy importante, sin duda. El, recién decías que tanto tiempo tenían eh, bueno, los que ya fueron testigos obviamente, seguramente habrán pasado por la misma situación que vos eh, digo, guardado y con ganas de declarar todo esto, ¿cómo es guardarse todo lo que eh, pudieron escupir yo lo digo en el mejor de los sentidos eh, el, el lunes y martes en el tribunal durante tanto tiempo? Y es, es bastante difícil porque siempre te das cuenta que te quedan cosas eh, en el tintero, cosas que no dijiste pero eh, Y no porque, porque no nos hubiesen dado oportunidad, porque en realidad nos, nosotros sentimos que podíamos desplazarnos con, con libertad y con tranquilidad. Pero <coughs> es tremendamente difícil, porque vos no procesás solamente lo que no pudiste decir. Procesás tu propia sobrevivencia, la vida, eh, la memoria del dolor, eh, las ausencias. En fin, son una serie de circunstancias que uno va... Llevando en la vida Y además de eso tenés que vivir Y tenés que generar Y tenés que trabajar Y tenés que... y, y, y también estás con la mochila de, de los... O sea, por un lado tenés la mochila de los ausentes Porque vos la llevás, la cargás La cargaste efectivamente Te olvidaste de las sonrisas En fin Hay que... <ríe> es un proceso es eh... Interesante desde el punto de vista Eh, social y psicológico o sea, son desprendimientos muy grandes que uno los va los va trabajando eh, casi individualmente te diría pero que siempre que existan otras personas por ejemplo la memoria individual prácticamente inexiste o sea, ella solo, exige, solo es a partir de que te juntas con otra gente y empezas a reconstruirla ¿no? son sí. pequeños aportes que te van dando Toda una estructura que entonces, vos podés decir... Entonces, en ese sentido es muy interesante lo que ha pasado en Mar del Plata. ...porque hay mucha gente que hemos... ...con, con muchos compañeros hemos podido recuperar eso... Eh, me, me ...pues de después ...pues ir por justicia sin duda... ...pero primero por la memoria y por la verdad... Eh, ...sabés Luis que me da la sensación... ...uno que presenció eh, casi todos los testimonios... Eh, ...que en el... ...al menos los que se me vienen a la memoria... ...de los últimos cinco... Eh, ...todos estuvieron atravesados por la emoción... Eh, ...no hubo un testigo que en algún momento no se quebrara... Eh, ...en el momento de contar alguna situación... Eh, ...de describir alguna historia... Eh, Digo, y me parece que eh, tiene que ver mucho con lo que estás contando vos recién, ¿no? De haberse quedado con todo eso y haber tratado de asimilar esa cuestión. Claro, sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, hay, hay, vos sabés que ahí las la, la, la características personales, digamos, también definen, ¿no es cierto? Hay personas que se quiebran antes, personas que no consiguen decir nada. Hay algunas que la catarsis la van a hacer mucho tiempo después. En fin, hay comportamientos diferentes. Este, pero pero en última instancia todos vivimos y sufrimos y, y sentimos. Básicamente, yo creo que ni siquiera el, el dolor personal de las eventuales torturas que tuvimos, porque nosotros tuvimos el privilegio de sobrevivir. Lo que más se ha sufrido siempre son las ausencias. Son aquellas, aquellas sonrisas, aquellas sonrisas. Aquella anécdota, que Aquellas no, anécdotas que no podemos contar más. Entonces, de alguna manera, declarando, participando, eh, exaltándose si es necesario, o hasta haciendo chistes como el otro día, de alguna manera con eso, mmm, yo por lo menos me siento más, mucho más cerca de todas estas faltas que hemos tenido de los queridos compañeros que no están más, ¿no? Eh, Sabes que te escucho y me imagino lo que habrá sido después el momento que te paraste que bueno, a detrás tuyo se levantó la la, eh, la la audiencia porque eras el último que declaraba el día martes. Sí, eh, sí. Digo me me eh, me imagino lo que habrá sido para vos eh, sacarte esa mochila de 30 años de 40 años sobre la espalda sí. eh, y poder cantarle todo sobre la cara eh, a los tipos que estaban sentados ahí al eh, al costado. No me quiero sí, ya pero... te digo siempre todo no no se hace pero fue un gran alivio fue un gran alivio fue una gran emoción fue una sensación de que estás mirando y no ves viste eh, eh, es muy interesante es muy interesante eh, lo que sucede pero pero muy yo creo que es, es dentro de lo que se puede decir es es un momento de felicidad eh, Luis el, el testimonio tuyo pasó por eh, principalmente por donde por lo que fue vos estuviste en la asamblea de, de Silvia Filler ¿verdad? claro yo fui uno de los testigos principales del caso Filler ¿sí? Eh, y hay otra cuestión que nosotros hablamos siempre acá sea, hacemos una cobertura especial ahora arrancamos un programa especial en la azotea eh, de de lo que es la causa en sí Eh, una de las cosas que a mí me, no es que me llama la atención sino que lo veo eh, conmovedor sobremanera es que la cantidad de veces que el nombre de Silvia atraviesa eh, la sala de audiencias y con Lila, con su hermana sentada eh, eh. ahí en, en, en filas a 6 metros, 5 metros eh, de quienes fueran los, los, los verdugos si se quiere eh. De, eh, de su hermana ¿Cómo fue para vos contar esa historia eh, de lo que pasó allá en el 71 en donde ahora está el rectorado que en aquel momento estaba el aula magna de la Facultad de Arquitectura? Sí. es interesante lo que decir de Lila porque hace unos días este, había hecho una nota no me acuerdo con quién con Fede santolo en el diario Argentino ah, la Argentina y donde ah, actualmente hablaba de eso de sí. tener que cruzarte en la ciudad a las personas ¿no? y reencontrárselas y, y de alguna manera durante muchos años teniendo en cuenta la impunidad que tenían y como cómo se comportaban Yo me acordé de esa nota y me acordé fundamentalmente, y algo dije en el mismo... Que se, que se menciona a ella, a esa sensación, porque la, lo que ella decía era lo que nos pasaba a muchos, ¿no? Independientemente del grado de parentesco. Y, me... y también en relación a lo que contaba el padre de, de Pacho Elizagaray, que se cruzaba por razones profesionales y políticas, lo que sea, se hace, cruzaba con Demarqui en determinados espacios malplatenses luego, después, durante muchos años, de la muerte de Pacho Isabela. ¿no? Eh, vos eras amigo o compañero de Pacho, ¿no? Sí, yo era compañero del colegio antes de, de compañeros de militancia. Sí. Eh, ¿Y eso eh, tiene eh, una, no, una connotación especial, digo, en sentarse a declarar, eh, con la importancia de declarar, buscando justicia por el asesinato de un compañero? perdón, no entendí la primera parte no, si tiene una connotación especial para vos el hecho de sentarse eh, en, en declarar en búsqueda de justicia eh, para un compañero como Pacho bueno, sí, lógico, porque además de seres políticos en donde nosotros tenemos objetivos o, o, o alineamientos que sirven tanto para la para lo que ya pasó como para el futuro y eso lo vamos a tener, nuestra concepción ideológica nosotros tenemos aspectos que son más próximos que y, y en todas relaciones ¿Qué sé yo? yo te puedo decir hoy el nombre y apellido de 200 compañeros desaparecidos en, de Mar del Plata pero no quiere decir que no existan miles, ¿entendés? y la lucha es por todos pero en lo próximo de esos 200 hay por lo menos 30 o 40 con los cuales yo convivía a diario entonces la parte emocional y la parte afectiva lo, lo, que, lo que aflora lo que quiebra Porque de alguna manera estamos está pasando el eje tal vez de esta nota porque estamos hablando de cosas que, que normalmente desde el punto de vista eh, jurídico puede tener impacto pero no tiene vigencia ¿no? y realmente ahora en medio estoy hablando de con ustedes y agradezco que me lo permitan digamos desde una perspectiva mucho más más emotiva ¿no? y eh, la... sí, Es, es muy importante haberlo hecho, y haberlo hecho en especial en relación especialmente a algunos compañeros, pero no porque sean mejores que otros, simplemente porque tuvieron más proximidad con nosotros, ¿no? eh, digo cada uno de nosotros. De, pensaba la idea era esa, ¿no?, encarar también la nota más allá de lo jurídico y lo estrictamente eh, legal de lo que fue tu, tu, Bárbaro, tu declaración. Fue, fue, se fue dando, ¿no? Eh, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Y, y cómo fue eh, tener a, a esa muchachada... Eh, sentada al lado más allá de que fuiste uno de los que como dice bien eh, alguna crónica de algún diario digital los barrió con la mirada digamos los miraste eh, sí. sin tapujos cuando ingresó al y sí, eh... esto es fundamental digamos no, la presencia y la porque hasta porque ellos han tenido o había o venían teniendo una actitud desafiante en todo momento y si es para desafiar bueno ya fuimos desafiados hace mucho y enfrentamos mucho más ¿no? Eh, poderes mucho más constituidos o sea, que es medio absurdo que en este momento con ellos presos tengan la misma actitud desafiante que tenían cuando nosotros este, que tenían cuando antes realmente tenían el poder ¿no? ¿La, la, la sensación Entonces, la, eh, la, la... Eh, era fundamental mirarlos o mirarlos aunque sea con esa barrida ¿no? sí. me parece que por ahí eso que dijiste último es una una conclusión muy importante ellos se comportaban de una manera, eh, también te escucho sí. bajito. Eh, a ver si ahora se escucha mejor, sí. ahí lo que te decía Luis es que esto que dijiste en, en la última estrofa me parece muy importante, ellos creen este que se, que tienen la misma impunidad que cuando tenían el poder y claramente el poder hoy no lo tienen porque es por más que se quieran manejar como si estuvieran libres claro. eh, como hablábamos por privado a ellos los trae y los lleva un camión desde Batán Eh, claro, claramente claro. las cosas han cambiado. Hoy eh, los detenidos, okay, claro. los presos son ellos y también los condenados sociales, ¿no? Más allá del, claro. de la propia justicia es una sociedad Eh, que ya los mira de costado. Mira, yo me acuerdo cuando hace muchos años habíamos ido a pedir al Colegio de Abogados que le sacara la matrícula de marcha y que nos trataron de locos, claro. estábamos pirados. <risa> y son, son y me lo recontra acuerdo, que claro. aparte nos acompañaron y me acuerdo el comentario de uno de los que presidía el Colegio de Abogados decir, pobres pibes, mira con lo que les pasó, mira cómo quedaron. Claro. este Y hoy el Colegio de Abogados eh, fue... Claro, con un gran, gran cambio adentro, ¿no? Este, bueno, pero, pero fue uno de los que de adentro, le, le retiró que... la, la, la, la placa en su momento también, ¿no? Claro, claro. No, no, es importante. Bueno, los avances, exactamente por eso la labor de, de todos ustedes, de bueno, de nosotros, de quien ha trabajado, lo poquito que se puede hacer va colaborando a la toma de conciencia por parte de la sociedad y entonces las miradas empiezan a ser diferentes las estructuras cambian de gestión porque también hay esa presión, ¿no es ¿cierto? Entonces las miradas son importantes. Desde ese punto de vista, o sea, que los tipos se vengan comportando, pero pues está bien. Desde lo psicológico podemos hasta decirles, bueno, es un acto defensivo de parte de ella. Cuando, me acuerdo de la foto esta, cuando lo traen de Colombia a, a Demarchi, él está riéndose, mira riéndose, ¿no? pero los, los bracitos las manitos las tenía juntas. ¿eh? Entonces, eh, eh, igual, Luis, perdón que me interrumpa y no sé si vas a conseguir conmigo. Me parece que hay un de Marchi eh, hasta la declaración de Casales Suárez y hay otro de Marchi a partir de esa declaración. ¿eh? Mira, eh, yo la, la... tengo una teoría pequeña, no muy desarrollada, pero así más intuitiva, que es que, que su disputa es con, es en el orden profesional casi en el orden de, del estatus de él como, como explicado como juez eh, digamos, él es capaz de, de pelarse el culo por, por la disputa con Adler pero que con los testigos es diferente eh, no solo eh, porque tuvimos una presencia y tenemos un nombre y tenemos y estamos diciendo más que la la importancia de lo que estamos acusando ¿entendés? a eso me refiero sí, y, y de hecho la sí es bien. importante porque da todo un concepto y pero como que su disputa y su y su garbo y su, y su este, prepotencia de alguna manera pareciera estar en el orden de lo jurídico igual claramente Luis hay una una manera de tratar eh, de parte de del detenido de Marchi a los varones, a los varones, sí. a los sí, varones sí. militantes que a las mujeres, claramente, ¿no? Sí, sí debe haber, debe. yo no, no he visto, la, no he, bueno, no escuché porque no estaba con con los, de, con, con quienes, ah, bueno. Bueno, la primera que declaró en realidad fue una secretaria que había traído, ellos la llamaron, así que, la que había sido secretaria. Sí, ¿no? sí, de, sí. Lidia Ruggeri fue la primer testigo. Claro, Lidia Ruggeri. Eh, que. Y después ahora después ayer, el otro día con Susana Talerno no no sé. Eh, que lo que pasó eso no, lo 1955, no, no, no preguntó él el, el no preguntó, no, no, no preguntó No, no, si pero yo para lo que habían contado en las audiencias preliminares y todo eso, ahora que que, ya con lo que me contaron Casales y El Negro, y después con lo que yo mismo vi, Carlitos. Este, sí, la actitud es toda otra está mucho, sí. más, mucho más desinflado ¿no? sí. eh, de, de hecho con, con Salerno en un momento eh, quienes vamos seguido eh, y prestamos atención a, la, a las muecas y a los sí. gestos de, del acusado eh, en un momento Salerno cuenta una anécdota de cuando estaban haciendo eh, la misa por el primer mes de muerte del general Perón en la iglesia de Pompeya eh, el día anterior habían matado a Ortega Peña eh, entonces sí. se le pidió al cura que, eh, que haga una mención de Ortega Peña y, y Susana Salerno cuenta que ella estaba afuera porque había mucha gente eh, y cuando el cura nombra a Ortega Peña eh, de Demarchi entra gritando eh, al grito de eh, cuervo, hijo de puta, vos también te vamos a matar eh, y, y cuando dice esa anécdota Demarchi se le lee en los labios diciendo, insultándola dice, sí, sí, pero la sí, que sí. te parió una cosa así a, a, a, obviamente a la testigo claro. que estaba Salerno que estaba testiguando en ese momento claro, claro. El... No, es interesante lo de Demarchi porque yo en algún momento en el curso lo digo porque él tiene el coraje de de no de no renunciar a a su a su identidad ideológica pero de, de hacerse tonto con con su, con su pertenencia ¿no? sí eso eh, vos sabés que mientras yo te escuchaba me acordaba eh hace hace un tiempo estaba buscando una información no para para mandarle al negro y encuentro una una carta este que desde su situación de clandestinidad y desde la página del peronismo federal de marchi escribía eh, en respuesta a, A, a la posición ideológica actual del negro ¿no? Sí. y yo se lo envío pensando que el negro lo sabía uh -huh. y al negro me llama recontra caliente no, y me acuerdo, me acuerdo de este que, que, que no no, montaños, no estaba no, claro. enterado, claro y él hace una una carta, una contestación que lo le hemos leído muchas veces muy interesante, este donde dice claramente no me parece eh, lo que es lo que es todo un resumen, eh, me acuerdo que él, él en su en su carta pone Eh, escribiéndole de Marchi que siempre se autorreferencia como eh, como un referente pero, del peronismo, peronismo sí. este, que él, el negro dice que él nunca, eh, como otros compañeros, nunca rechazó ni negó su pertenencia política al claro. contrario, para él siempre fue una cuestión de, de orgullo y de, de, orgullo, claro, de, claro. de respeto hacia los propios compañeros y que no así, este personaje de, en el que hay aparte hasta documentos fílmicos y y fotográficos que demuestran más allá de los testimonios de los compañeros su pertenencia y siempre eh, lo ha negado no claro, eh, sí sí continúa negando está bien desde el punto de vista defensivo él está buscando sacar sacar las manos del plato no porque él sabe que que que, eh, que la asociación ilícita digamos es uno de los elementos está, pero no pierde la característica de jefatura no claro desde de liderazgo ya entonces eso es lo más interesante de todas hemos... maneras yo creo que la presencia de agua también está haciendo un cambio sustancial Pero eso, eso en... puede ser con respecto al jurado ¿sí? en, en, en o sea, este juicio con respecto juicio. Al, al, a los jueces sí, eh, debe, debe influir los jueces nos no trataron muy bien si sí, una eh, decisión eh, de... perdón, y solo para cerrar de, lo de Demarchi, Este, yo pienso que su actitud de líder él continúa a tener una actitud de líder y eso hay que destacarlo ahora, o por lo menos la continuaba a tener en, el, en, el, en donde se sienta viste las iniciativas, la prensa inclusive lo trata como un líder en todo momento, porque de Marquis siempre es el único nombre que se pone claro el primero eh, bueno, y por un lado, digamos eso esta, negar por un lado la pertenencia pero mantener la li, el liderazgo Y por el otro lado digamos este eh, no quererse no querer asumirse eh, ya digo como como el líder eh, lo deja en una posición extraña que además bochornosa para los otros, yo creo pues bueno, imagínate que vos tengas un líder al cual seguís y continúas y que te dice así, pero <coughs> esto acá hay que ir por acá te manda te dice dónde tenés que ir. Pero yo no soy, ¿viste? qué sé yo? es medio extraño. ¿no? Eh, digo lo habíamos dicho cuando arrancó la la, la causa, eh el hecho de, de, de que donde esté sentado y aparte es como que, que él llevaba las defensas de todos, repartía escritos claro, claro. Eh, cuando hablaba él todos se callaban se le suma eh, Insauti sí. que es el abogado de un par de los acusados pero que justamente en la última audiencia nos enteramos que también es abogado subrogante de él es decir que está en reemplazo de Salerno sí, cuando... sí, pero digamos que ahí el único que tiene una actitud un poco eh, paralela, un poco horizontal, digamos, es Insanti de profesional. Sí, sí, sí. sí el sí, resto sí. no. Eh... Todos los demás miran para abajo, eh, para los costados, y el único que es un poco, eh, qué sé yo, así también medio provocador, pero con otras características es Turqués, de los que están como imputados. Bueno, de hecho lo fue, ¿no?, cuando se sentó a hablar en, el, claro. en la audiencia de que se niega a declarar. Eh... Claro, fíjate que lo largan. Pero eso fue una estupidez, por parte de porque es la... Es el reconocimiento de la pertenencia al CNU. Tal cual. Cuando él hace esa defensa. ¿También? Por eso que nosotros se quedamos calladitos, o por lo menos de Martín, sin duda. De haber, haber pensado, este tonto, no sé. Me complicó un poquito. Claro. Y claro, porque, <risa> porque él, porque, claro, porque él lo que dice es que se saquen los pañuelos porque me están acusando y los pañuelos sí, sí, dicen... Está, ah. Porque dice que le están cercenando, perjudicando su... De la presunción de, de inocencia. Pero nunca no lo nombran los españoles, lo dicen CNU. Dice el CNU claro. bueno, te digo. Se identifica automáticamente. Son... Está está asumiendo su identidad de CNU. Sí, evidentemente Durquet si lo mandas a espiar te toca el timbre. ¿eh? <risa> sí, sí, pero guarda, viste. Sí, no, no ni hablar. Se sí, sí. guarda porque con los fierros era fuerte y pesado. Sí, sí, bueno, de hecho esté mencionado por todos los testigos que han pasado. Sí, sí, eh, yo me como... y hasta me preguntaban los abogados, viste. ¿Por qué le decía así? Digo, bueno, porque uno lo tenía. Dentro de las internas nuestras, nosotros lo teníamos. Era el que más se mostraba, el más fanfarrón, el más... Eso me lo preguntó el abogado después, al final, ¿no? Porque ella había dicho que era el cierrero. Pensar esa misma persona que después por poco pide, por favor, por favor, sáquese la pañuela, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, en esa... todo caso no pidió, por favor, fue una... No, lástima. por supuesto, desde claro. ya. Eh... Pero bueno, está bien, lo de los pañuelos está bien. Lo de... Es parte del folclore. Sí, Aparte sí. hay que decir que nosotros nos habíamos de... llevado y no está tan tan fútbol, tan terrible sí. que hayan dicho eso se genera una situación que que queda que queda presente que, que marca... Sí, hay que frustra. hay hay que decir también para que queden claro que cada vez que se va a tomar una una acción mm. siempre de, de nuestro lado, no siempre se discute. Eh, cómo hacerla, eh, en qué momento claro. y cuál es el objetivo que vamos a lograr. Por supuesto que sabemos que nos va a decir que nos saquemos los no, problemas. Lo eh, lo como... Claro, exactamente, pero el hecho político y esa cuestión de decirles, bueno, eh, acá es, estamos, eh, también es importante. Es ¿no? importante, claro. Ahí se marca presencia y se, se genera un acto. Y a partir de este acto hay... Eh, hay, hay, hay respuestas y hay posibilidad hay de, de, de, de evaluar. ¿no? De, de hecho, Luis, la, la audiencia inicial de los testimoniales, que fue un papelón que duró una hora y cuarto y que los jueces se fueron, sí. eh, y la presencia de Aguad, digo, me parece que es, eh, marca un poco lo que se logró, si se quiere, eh, con, con, con esta cuestión, entre otras cosas, de, de los pañuelos. ¿no? Aguad está viniendo en todas las audiencias claro. y las dos audiencias testimoniales duraron seis, siete horas cada una. Claro, claro ya no tiene no, un no, avión si la, el aporte de, o sea, el eh, poder juega con el poder y, y agua tiene presencia, respeto, pero porque tiene poder también de cualquier manera y aún reconociendo agradeciendo y destacando el aporte de figuras como él, que por su experiencia y por su coherencia y por todo eso, son importantes lo que siempre hay que tener en cuenta es que todo esto es producto de muchos años de trabajo de mucha gente no que se llega a estas instancias, como se llega a, a, a cambiar gestiones, a cambiar direcciones, a que las miradas sean otras, porque hay porque hay ya dos generaciones y hasta tres, te diría en algunos casos, tres, mejor dicho, y hasta cuatro trabajando por los derechos humanos y por la justicia y por todo eso. Y entonces eso es, esto es lo que hay que destacar también para que tenga continuidad, porque, viste, ¿no? los muñecos más grandecitos nos vamos cayendo, <risa> <¿Sí>? <risa> un día u otro, y hay que seguir esto, va para, para largo. Luis, te mandamos un abrazo grande, es ¿eh? un gustazo realmente haber hablado con vos, eh, y me, yo sumo a esto, y creo que voy a ser coincidente con Eleonora, que aparte de todos los que están trabajando, fundamental es que militantes como ustedes hayan sentado y declarado eh, adelante de, de tribunales para eh, buscar justicia por todos los compañeros que, eh, que no pueden hacerlo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, Maxi, y Estela, y vos, hacerles un... En honor a querida, un beso muy grande y bueno, y hasta la próxima. Un beso, Luis. Gracias a todos. Ahí, eh, ahí pasaba Luis María Rafaldi, que fue... El que cerró la rueda de testimoniales el martes. Eh, el lunes eh, arrancó Casales, que estaba previsto para el anterior, siguió el Nero Suárez, los testimonios increíbles. Uh -huh. eh, el martes arrancó Cervera, eh, siguió Susana Salerno, que para mí fue también un testimonio muy fuerte, eh, y termina... Eh, Luis María Rafael, que no lo pude escuchar todo porque me tuve que ir porque tenía que ir para acá ya o se estaban haciendo la, eh, las 3 de la tarde eh, todos los testimonios fueron fundamentales para pintar primero el contexto histórico eh, en el cual se vivía cuál fue el cambio en un momento Susana Salerno dice 10 días antes nosotros nos juntábamos en el bar Mi Encuent, mi lugar eh, no, no está el bar, y estábamos separados acá estaba la JP, allá estaba claro. Montoneros acá estaba esto, guitarreábamos y allá estaba la CNU Y, sí. y, y discutíamos políticamente pero hasta el momento no había pasado más que una de trompadas dice no sé qué pasó, me quedó grabado ¿eh? no sé qué pasó de un día para otro para que esto cambie eh, y en un momento del, del, del pantallazo histórico que hacen eh, lo, los eh, declarantes, dicen que era renuncia de Videgain a la provincia de Buenos Aires, la asunción de Calabró, que era su vicegobernador como gobernador, eh, una reunión eh, que Perón llama después de la llegada de Ceiza, eh, que también el, eh, Suárez eh, dice que él estuvo presente, que en Mar del Plata hay una reunión que llama a Perón, que dice que todas la, las ramas del peronismo se tienen que juntar eh, y poder charlar. Eh, hay una reunión en el Mar del Plata en la cual están todos juntos eh, y dice, suele se duró 10 minutos. Claro. Porque cuando nos ah, vieron claro. a nosotros llegar, eh, dice De Marchi, se paró arriba de una silla y dijo, ustedes, atrás de ustedes está Montoneros y la FAL, yo soy De Marchi y yo estoy por la CNU. Eh, ahí se identifica él como líder de, de la... Eh, sí, de la CNU. lo que pasa, eh, mira, dos cosas, primero, y ya estamos sobre la tanda. Primero, siempre a mí en lo particular, al margen que le tengo un cariño muy especial... Eh, a Luis siempre, mmm, yo no me siento muy identificada por, por referentes del peronismo, pero en el caso de Luis como el del negro, eh, siempre cuando uno los escucha se queda, o de Juan Filkenstein ¿no? Desde ya, se queda así como un nubilado, ¿no? y aparte que son eh, Luis es un tipo muy, muy intelectual, muy pensante y eso ayuda mucho a la reflexión de las, de las generaciones que, que lo vemos como una película. Pero, con esto último que vos decías, que me parece interesante, porque se lo he escuchado muchas veces en los últimos años me lo ha contado mi mamá, que también estaba siempre presente con mi viejo en esas reuniones donde este pasaba Mi mamá eh, me ha acompañado a mí, a algunas multisectoriales en algún momento, hace algunos años atrás, y me acuerdo que se iba riendo y diciendo, oh, verlos a ustedes es como, como vernos nosotros cuando teníamos la edad de ustedes, cuando vos decís algo pasó... Y sí, claramente eh, lo que pasó nosotros hoy en la actualidad, separando, por supuesto, las inmensas diferencias, este, también hay sectores de, de la derecha que conocemos y que sabemos dónde están y que se sacan fotos y que son públicos de la misma manera que eran públicos ellos, como como todos sabemos, hay fotos, hay videos, ellos no se escondían, no decían, como hoy dice Demarchi, no, en su defensa yo no era CNU, al contrario, era una referencia para... Para ellos, ese era su lugar de pertenencia, en lo que creían. En definitiva, yo creo que el juicio de la CNMU es el juicio al poder. No se trata solamente de implicados civiles y algunos militares. Se trata del poder y que no tiene que ver con el poder de los 70. Tiene que ver con el poder de hoy. Tiene que ver con a, a, dónde, a dónde va la cosa cuando se vota a quienes apoyamos y qué destino vamos a tener. El juicio de CNU para mí no es un juicio de los 70, es un juicio del 2015, donde nos marca específicamente los errores que hemos tenido y que hemos hecho eh, en todos estos años eh, de democracia, donde si bien hemos avanzado jurídicamente un montón, en la calle nos ha faltado mucho. ¿Y por qué digo esto? Porque para que tipos como De Marchi se sientan con poder, y estén ahí manejándose, mostrando hasta dónde llega su poder con, con el aval de jueces y fiscales que lo tratan claramente a él diferente que el resto de los detenidos, es porque nosotros como pueblo no hemos estado a la altura todavía eh, de la defensa de los derechos humanos, sino estos personajes no nefastos no podrían manejarse con esa impunidad, no podrían, porque si nosotros hubiéramos entendido que las cosas se pueden repetir eh, estos estos tipos no hubieran ido a pedir por ejemplo asilo político a Colombia porque y... si van a pedir asilo político es porque están convencidos de que, de que tienen un sector político que los que los avala y si se manejan con esta impunidad es porque todavía tienen cuentas con gente del poder eh, que les debe y que saben que que si ellos hablan Eh, los complican. Por eso eh, tienen el poder. De, desde lo estrictamente judicial, les cuento que la audiencia de lunes y martes, eh, en las declaratorias, se insisto, se pintó una coyuntura política de lo que era aquel momento, se cuenta la historia de que en realidad todo esto arranca eh, en, en materia de militancia por la unión de la Universidad Católica con la Universidad Provincial. Eh, de un lado estaba Cocamachi, que es una de las causas eh, de las cuales está... Eh, se está investigando, no investigando sino ahora tratando de llegar a un veredicto eh, y un montón de coyuntura política de, de aquel momento eh, Casales, eh, Suárez el lunes eh, Cervera Eh, Susana Salerno y Rafaldi el día martes fueron los cinco testigos 180 testigos van a pasar eh, seguramente serán algunos menos eh, se, hubo un cambio eh, en los testimoniales del martes de hace unos días no iban a ser ellos los que iban a testiguar hubo un cambio porque hay un testigo que no encuentran en el paradero y hay un testigo eh, que por un problema de salud no pudo declarar aparte de Salerno hay otro testigo que no pudo declarar por cuestiones de, de salud por eso pasaron Salerno Cervera y, y Rafaldi al, al día martes algo ya estaba eh, Eh, previsto 20-21 de este mes, son las próximas audiencias, eh, seguramente con la presencia de Aguad, que es, creo yo, fundamental, de hecho es una impresión sumamente particular. Eh. Eh, Nos vamos al dime. Sí, luego lo último para decir, porque me parece muy importante, eh, resaltar lo que dijo Luis, ¿no? Eh, Rafaldi más allá, eh, Rafaldi, perdón, Aguad más allá de ser quien es, ¿no? Y de su coherencia, claramente eh, eh, la diferencia es porque tiene poder. Obviamente. Eh, y, el, y, y está bien que así lo sea, ¿no? porque hemos militado muchos durante muchísimos años para que estas cosas así, así ocurran y, y nos vamos con esta frase si te parece que es, lo tomé de lo que dijo Rafaldi que es eh, la memoria es solo colectiva eh, no se puede hacer memoria si no se está acompañado el otro es totalmente necesario sin el otro no hay memoria posible, ¿no?